Mujeres con Historia Recientemente se está reivindicando la lucha que Rosalía de Castro mantuvo en silencio en pro de la defensa de los derechos de las mujeres lucha que plasmaba claramente a través de sus poemas porque las mujeres tal y como reivindica vehementemente la protagonista de la última versión de Mujercitas no solo valen Para el amor. Las mujeres tienen mente y tienen alma, no solo corazón. Quiero ser la mejor o nada. Tienen ambición, también talento, no solo belleza. Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. No lo soporto. Rosalía de Castro ha sido recientemente actualidad porque ya tiene una estrella en el firmamento que lleva su nombre. La iniciativa ha corrido a cargo del proyecto NAME ExoWorld, liderado por la Unión Astronómica Internacional, que convocó a los 112 países miembros de la asociación para nombrar estrellas en los más de 4.000 sistemas exoplanetarios que se conocen. En España se organizó la iniciativa en colaboración con la Sociedad Española de Astronomía y el Planetario de Pamplona, donde la gente fue votando durante varios días. Además de la candidatura de Rosalía de Castro, también se propusieron a Diego Isabel, los amantes de Teruel, y otras opciones. Pero, finalmente, de los 34.179 votos totales, Rosalía se alzó ganadora con un 39% de los votos, casi 14.000. De ese modo, desde el 17 de diciembre, la anteriormente estrella conocida como HD 149143, ahora se llama Rosalía de Castro, y el planeta que gira en torno a ella, Río Sar. de Cayón, para Rosalía fue una mujer de su tiempo que tuvo que vivir en carne propia el estigma de ser mujer de madre soltera, una niña que además nació en una casa abandonada. Ella creció sin saber quiénes eran sus progenitores. En su partida de bautismo figura como... María Rosalía Rita, hija de padres incógnitos la bautizaron el mismo día de su nacimiento el 24 de febrero de 1837 Rosalía había llegado al mundo en una casa abandonada en Camino Novo, cerca de Santiago su madre María Teresa de Castro y Abadía era una soltera de 33 años que intentó ocultar la vergüenza del nacimiento de aquella niña no deseada Ni los niños que tenían padre y madre, ni los estamentos oficiales, ni la sociedad gallega en la que vivía dejaron que olvidara ni una sola vez su situación de orfandad. Y eso, que ella no ingresó nunca en la inclusa, ya que la que sería su madrina de bautismo, Francisca Martínez, se ocupó de ella en los primeros meses y más tarde se fue a vivir con sus tías, sin que ella fuera consciente del parentesco familiar que las unía. Esto... ...es lo que se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo... ...pero... ...las investigaciones llevadas a cabo... ...por la profesora e investigadora Victoria Álvarez de Ojeda... ...especialista en la figura de Rosalía de Castro... ...afirma... ...que las pruebas documentales halladas por ella... ...indican otra cosa muy distinta... ...como veremos en breve... ...pero... ...¿quién eran sus padres?... Su madre, como habéis oído, fue María Teresa de la Cruz Castro y Abadía, una mujer de 33 años perteneciente a la pequeña burguesía agrícola con escasos recursos económicos que se había quedado embarazada del sacerdote de la zona llamado José Martínez Viejo. Por tanto, no solo su madre era soltera, sino que además su padre era. Un El hecho de que Rosalía haya sido además hija sacrílega de un padre que era párroco de Iria, hizo, convirtió más grave su situación y eh, es casi seguro que esta, este estigma eh, marcó toda su, toda su existencia. Especialmente cuando, cuando tenía algo más de 10 años y su madre por fin se decidió a llevarla consigo a Santiago de Compostela, una ciudad levítica de onda impronta religiosa y conservadora, en la cual sin duda eh, su situación social debió de ser más angustiosa. <risa> Excepto, María Teresa más tanto a su hija, que según la investigadora viguesa Victoria de Ojeda, la niña no fue criada por las tías paternas, sino que María Teresa nunca abandonó a su hija. De hecho, desde que nació vivieron juntas, primero en Padrón y más tarde en Santiago de Compostela. La confusión del abandono viene porque la madre pidió ayuda a la empleada de hogar Francisca Martínez, quien llevó a la niña al hospital de la Inclusa para bautizarla con la intención de proteger el secreto del nacimiento y así que no trascendiese que era madre soltera y que su padre era un sacerdote. Vamos, que Francisca fue fiel y cómplice del nacimiento de la niña. <risa> Por tanto, las tías paternas jamás crearon a Rosalía... ...y tampoco se tiene referencia alguna... ...de que el padre se interesará por la niña. A María Teresa no le quedó más remedio... ...que vivir con la vergüenza de ser madre soltera toda su vida. Y Rosalía, que lastró esta situación... ...utilizó el vehículo de las poesías... ...para desahogarse y denunciar semejante injusticia. Pues es seguro que, que derramó muchísimas lágrimas... ...porque hay algo en su obra... Ya ha sido poco señalado, y es un sentimiento de vergüenza constante. Y no hay nada en la vida de Rosalía de lo que tenga que avergonzarse. Lo único que podemos rastrear, pues es ese sentimiento de niña que se siente señalada con el dedo por otras personas. Y en este sentido hay un poema muy interesante, que empieza diciendo ladraban contra mí que caminaba casi que sin alento. Voy a continuar con el libro sin poder con el fondo pensamiento y a pezoña mortal que en mí elevaba y a gente que topaba hollándome a mantenta domeudor sin igual y a miña afrenta traidora se mofaba ¿qué afrenta es esa a la que se refiere? ¿de qué se burla la gente cuando mira a Rosalía? esto tiene que ser recuerdos infantiles sensaciones de esa vida de niña en un sitio pequeño como era Santiago de Compostela siendo hija de una madre soltera que vivía en una ciudad donde todo el mundo se conocía Por eso María Teresa no dudó en trabajar duro para darle una buena educación a Rosalía. Su hija debía estar preparada para ganarse la vida económicamente sin tener que depender de ningún hombre. Además de los estudios académicos habituales, pues Rosalía aprendió francés, música y pintura. Y en el liceo de San Agustín de Santiago ya era una jovencita que apuntaba maneras. Se le daba muy bien escribir y todo lo relacionado con el arte, incluso Hizo sus primeros pinitos como actriz de teatro. Después se trasladó con su madre a Madrid para proseguir sus estudios y allí conoció al que se convertiría en su marido, el historiador y cronista gallego Manuel Murguía. El romance dio como resultado un embarazo inesperado por lo que los preparativos de la boda pues se precipitaron para que no se le notara la tripita abultada casándose en Madrid el 10 de octubre de 1858 cuando estaba embarazada de dos meses Rosalía veía con mucho temor tener que vivir la cruel situación por la que había pasado su madre ese infierno no lo quería ni para ella ni para su hijo Lo bueno es que Manuel estaba encantado de casarse con ella y fruto del matrimonio nació Alejandra, su primogénita. Nueve años después nació su segunda hija. Así hasta un total de siete, aunque los dos últimos fallecieron al poco de nacer. Rosalía, además del papel de amante esposa y entregada madre, sacaba hueco para escribir sus poemas o cualquier otro escrito o en prosa con los que lograba transmitir su verdad, toda la riqueza interior que albergaba en su ser. Noel sabía de la valía de Rosalía y no dudó en apoyar y llevar sus poemas a una editorial conocida por él. Pero como hombre de su tiempo, le costaba admitir que Rosalía escribiera mejor. La vida de una mujer, por muy ilustre que sea, es siempre sencilla. La de Rosalía, como la de cuantas se hallan en su caso, se limita a dos fechas, la de su nacimiento y la de su muerte. Lo demás solo importa a los suyos. La vida de la pareja era complicada. Manuel viajaba mucho para sacar la familia adelante y la dejaba sola grandes temporadas. Para colmo, los conflictos económicos no se solucionaban y a esto había que añadir la mala salud arrastrada por Rosalía desde hacía años, mala salud agravada ahora con tanto embarazo y tanto alumbramiento de niños. Debeño, mi se las veía y se las deseaba para poder escribir con cinco vástagos sin ayuda alguna y encima recibía la incomprensión machista tanto de hombres como de mujeres que miraban con recelo y desprecio a las féminas que se atrevían a escribir el siglo XIX era todavía un siglo de hombres y las escritoras tenían enormes dificultades para, para moverse en esa sociedad en la que la escritora era una rara avis y una mujer que rompía los esquemas habituales. Y se podrían citar centenares de casos, pero hay un testimonio precioso que da la propia Rosalía y que yo creo que debemos escuchar porque es su voz, su voz dolorida por lo que ha sufrido la que suena en este artículo que ella titula Las literatas. Es una carta que escribe a una jovencita que quiere ser escritora y le dice Amiga mía, tú no sabes lo que es ser escritora serlo como George Sand vale algo pero de otro modo que continuo tormento por la calle te señalan constantemente y no para bien y en todas partes murmuran de ti si vas si a la tertulia de y hablas de julia. algo de lo que sabes si te expresas y quieren un lenguaje algo correcto te llaman bachillera dicen que te escuchas a ti misma que lo quieres saber todo si guardas una prudente reserva qué fatua, qué orgullosa Te desdeñas de hablar como no sea con literatos. Si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas dejas pasar desapercibidas las cuestiones con que te provocan en donde está tu talento. Ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación si te agrada la sociedad pretendes lucirte quieres que se hable de ti no hay función sin tarasca si vives apartada del trato de gentes es que te haces la interesante estás loca, tu carácter es insoportable pasas el día en deliquios poéticos y la noche contemplando las estrellas como Don Quijote las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos Y los hombres no cesan de decirte siempre que pueden que una mujer de talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Balán y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón. Tener personalidad, hacerse valer. Preguntarse y no conformarse con los cánones establecidos y etiquetados por la sociedad del momento era criminalizado y denostado por la hipocresía social que no permitía poner en valor el talento femenino al revés, se tomaba como un signo de rebeldía que había que estirpar si encima eres de origen pobre, sin padre conocido y mujer el infierno existencial estaba preparado para recibirte Rosalía también utilizaba la prosa para contar todo lo que le preocupaba como los malos tratos que algunas mujeres sufrían Qué asco me produce pensar en Alberto el marido de Teresa él fue el responsable de todas nuestras desgracias Alberto se complacía amargándonos la existencia Se comportaba como brutal sultán Pretendiendo como los de oriente Echar su pañuelo y hallar una voluntad sumisa a la suya Quería nuestro cariño Deseaba nuestras caricias Y si alguna vez obedecimos Fue con la desesperación en el alma Y la muerte en el corazón Desde que Alberto llegó a nuestras vidas La única esperanza que nos quedaba no era otra que una desesperación amarga y una lenta agonía que duraría tal vez una eternidad de siglos que pueda pero también transmitía todo lo que amaba una de sus mayores pasiones era la naturaleza en especial la naturaleza de su galicia natal y también el mar Que pasa alrededor de mí? ¿Qué me pasa que yo no sé? Tenho medo de una cosa que vive que no se ve. En 1863 publica Los Cantares Gallegos, obra iniciadora del resurgimiento gallego, donde escribe sobre las cuatro temas fundamentales de su filosofía de vida, el amor y el amor el intimismo el costumbrismo y el social patriotismo su obra empieza a trascender fuera de las tierras gallegas y decide escribir también en castellano Rosalía es tan sincera que en muchas ocasiones desnuda su alma Por eso no es exagerado afirmar que ella, junto a Gustavo Adolfo Becker, es una de las precursoras de la poesía española moderna. Corre, vento, río su mala salud Corre, y su tendencia a la depresión provocan que en muchos de sus poemas cuente lo que se le pasa por la cabeza, incluso suicidarse. ¿Para qué es sufrir esta fatiga y esta soledad que me rodea? es una auténtica precursora y adelantada a su tiempo en varios ensayos y artículos en prosa denuncia las barbaridades perpetradas en bosques y parques verdaderos atentados ecológicos que en esos tiempos pasaban como una mera anécdota y que en nuestros días sería una querella medioambiental que vive que no se ve Tras largas temporadas en Madrid Terminó asentándose en Padrón Donde vivió el resto de sus días Finalmente Cuando tenía 48 años Rosalía fallecía A causa de un cáncer de útero Muy doloroso Que la fue apagando poco a poco Y cuentan Que viéndose morir Le pidió a su hija Ver el mar Por última vez Alejandra Abre la ventana Que quiero ver el mar Esa llamada del mar, que con un murmullo constante la está llamando, es el símbolo de su atracción hacia la muerte. Y dice que se saldrá con el empeño porque si él si el mar está enamorada, enamorado de, de ella, ella también lo está. No llegó a, a echarse al mar, pero sí es verdad que sus últimas palabras aludían al mar. Cuando desde su casa de padrón dijo, abrid esa ventana que quiero ver el mar y el mar no estaba allí pero sin duda era la muerte que se estaba acercando a ella los audios que habéis escuchado pertenecen a Rosalía de Castro feminista en la sombra un reportaje estupendo realizado para Televisión Española que os recomiendo Rosalía marchó a su querido mar, a ese mar, pero en su mente, ese mar soñado que había estado esperándola con infinita paciencia para abrazarla y anular así el dolor que aquejaba su alma. Rosalía le pidió a sus hijas una última voluntad, que destruyeran sus manuscritos, y aunque ellas cumplieron su voluntad, nos dejó novelas... ...ensayos, artículos y sobre todo sus profundas poesías... ...como el legado más preciado para generaciones futuras. Rosalía es una de las grandes literatas de la historia de España... ...y seguro que estaría encantada de ver cómo hoy en día sigue siendo un referente... ...tanto que ha logrado su estrella en el firmamento... ...porque Rosalía es y será una poeta con estrella La rosa de los vientos en Onda Cero